Ella estaba ahí Radiante y febril Como un clavel Lucía un mantón Y fue como yo Me ilusioné Y la luna vio Nuestro Momento Primero Que no olvidaré Pienso en su reír Y vuelvo a suspirar Sin yo querer Bailamos los dos Hasta que el sol salió Y nos anunció Hora de partir Y al verla salir Mi alma lloró Hoy que solo estoy Anuelo de encaje, recuerdo con amor En España fue donde mi corazón y mi amor sintió hoy que solo estoy con su pañuelo de encaje recuerdo con amor en españa fue donde mi corazón amor sintió en españa fue donde mi corazón amor sintió En España fue con mi corazón